...y la información que gotea periódicamente desde este lunes 20... ...regresamos al aire y regresamos con todo, todos los días, columnas nuevas... ...y en este momento estamos preparados para decirle hola, buen día a Mari Servino... ...¿cómo estás con tu columna de género? Bienvenida, Mari. Hola, muy buenos días compañeros y toda la audiencia... ...muchas gracias a ustedes por el espacio... Por favor, Mari, muchas gracias a vos por tu participación que resultará indispensable y ya lo vamos a ir viendo. Esperamos ansioso que empieces a desgranar tu columna como con el mayor de los intereses, Mari. Gracias, muy amable. Bien, para comenzar con esta columna, en el día de hoy, elegí contar la historia de Iggy. Iggy, en realidad, se llama Eva Analía de Jesús, conocida como Iggy, porque Iggy es una joven mujer de 42 años, del conurbano bonaerense, pobre y lesbiana. ¿Por qué se llama, la llaman Iggy? Porque Iggy trabaja como jardinera, limpia patios, es cartonera, tiene una bicicleta y además juega al fútbol. Y es arquera. Y dicen que tiene una tajada muy parecida a la de aquel famoso jugador profesional que fue René Higuita. Por lo tanto, de allí surge el apodo para Eva Analía de Jesús. Hasta aquí una historia más. Pero, ¿qué pasó? El 16 de octubre del año pasado, hace ya cuatro meses, y fue interceptada en, en la vía pública, por un grupo, por una patota de varones machistas que la atacaron. Y venía siendo automáticamente y sistemáticamente agredida y atacada. Este, ya le habían robado la bicicleta en algunas oportunidades, habían intentado incendiarle la casa, acosada permanentemente, agredida a piedrazos por su condición sexual. En ese momento, cuando ocurre este hecho que estoy comentando, Iggy llevaba entre sus ropas un cuchillo. En el momento en que es atacada por una patota de alrededor de 10 varones machistas, después de ser brutalmente golpeada, uno de ellos se tira encima, con toda la intención, por supuesto, de, de violarla, diciéndole, te voy a hacer sentir mujer, forra lesbiana. Y cuenta que en ese momento le, rompen su ro le rompe su ropa, el pantalón y el boxer que llevaba en ese momento, y ella en un acto de absoluta defensa saca el cuchillo y lo apuñala. Se genera una situación terrible, en algún momento algún vecino o testigo llama a la policía y aparece la policía y obviamente qué pasó. ...y fue apresada... ...y fue... ...procesada... ...por homicidio simple... ...el mismo día que... ...que es detenida... ...ella... ...presenta... ...su testimonio... ...donde cuenta... ...y narra lo que le pasó... ...ella dice que en el primer momento la policía... ...se reía de ella cuando ella decía que la querían violar... ...después de esto es encarcelada está hoy aún en la actualidad, después de casi de cuatro meses, eh, en el destacamento de Villa Maipú, es en, en el departamento de San Martín, Provincia de Buenos Aires. Allí eh, está sometida a una prisión. Este caso, esta situación, esta historia de Ili, no la hubiéramos conocido nunca si no fuera por las organizaciones sociales. ...que en algún momento llegan a esa, a esa cárcel... ...visitando a otras mujeres y conocen a Iggy. Iggy tenía una defensora oficial... ...pero absolutamente no había hecho nada por la causa... ...la causa estaba absolutamente estancada, como digo... ...hasta que en el momento en que las organizaciones sociales... ...conocen a Iggy y su situación... Interviene allí una defensora, una abogada, una abogada penalista, especialista en violencia de género, es la doctora María Raquel Hermida. Las organizaciones sociales eh, se comunican con la doctora Hermida y ella asume y toma el caso de IGI recién el mes pasado, en, el, en enero. Allí este, la doctora la conoce y cuenta que Iggy estaba en un estado absolutamente de shock pero que no era por el calor, porque no paraba de llorar, un estado de gran confusión no tenía ni siquiera idea de por qué estaba allí. La doctora piensa que es un caso clarísimo de estrés postraumático porque a, a, en resumidas cuentas esto es a través de la, de la experiencia que tiene la doctora Armida, ¿no? en casos de violencia, que Iggy no termina ni siquiera de tomar conciencia de que su agresor está muerto porque ella creyó que simplemente lo había herido y así había logrado sacárselo de encima después que él le rompió el box. La doctora Hermida dice que el caso es un desastre, que el expediente que se inició en octubre y a esta altura tiene solamente 150 años hojas, eso deja claramente eh, la vulnerabilidad, eh, expuesto en la poca acción que ha tenido la abogada oficial que tenía ahí en ese momento ¿no? y, y cuenta la doctora que cada noche y, y sueña que la toman por la espalda una patota de varones los mismos que la, que la tiraban antes piedras y le gritaban tortillera. Los mismos que le robaban la bicicleta, los mismos que le apuñalaban, los mismos que le querían quemar la casa. Iggy vive en un presente continuo de terror. Para ella no hay ni ayer ni mañana. Es más, no le importa firmar algún papel que le pongan delante de los ojos. No precisa ni leerlo. Todo le sirve, aparentemente, desde su lugar, ¿no? desde lo que ella siente, para no volver a sentir cerca la respiración, las voces o las manos de los varones. Y que se siente protegida y cuidada en esa cárcel donde está con las carcelarias, con, con las guardianas, con las mujeres que están allí. Eh, tiene muy poca contención, por lo que nos cuenta la doctora Elmida a pesar de que ella declara el primer día que la detienen y que estaba absolutamente golpeada y esto consta en el expediente, nunca recibió atención médica ni contención psiquiátrica. Por suerte han aparecido las organizaciones sociales y se ha conformado una mesa de trabajo justicia por igualdad de Jesús desde la provincia de Buenos Aires, también la asamblea lésbica permanente de capital. Están levantando la bandera de Igui, inclusive para que este 8 de marzo, durante el paro internacional de mujeres, este, haya una columna en defensa de, de Igui. Eh, la doctora Hermida, que es la que lleva la causa, como dije, a partir de, de, de enero, va a, pedir, va a pedir la moligeración de, de la prisión preventiva, y que Igui tenga la posibilidad de esperar el juicio oral. Eh, con una detención domiciliaria, y si la justicia ha lo determina este, con una pulsera electrónica. Realmente esto nos pone a pensar ¿no? y a reflexionar. Cuando hablamos de la diversidad de géneros, cuando anda, hablamos de, de la conciencia, cuando hablamos de que nuestro país en algún momento sentó un precedente de vanguardia con las leyes, de identidad de género, con las leyes del matrimonio igualitario. Pero la reflexión es para, para la sociedad, para este sistema patriarcal y machista de los varones machistas que consideran que las mujeres somos objetos con el cual pueden hacer lo que quieren. Mucho más en este caso, eh, cuando vemos que la, la justicia parece no entender la figura de la defensa propia, ¿no? pero en este caso cuando no corre como figura, cuando quien intenta defenderse es una mujer, es pobre y es lesbiana. Y sin duda que esto tiene que ver con la cultura machista y patriarcal. El mensaje es muy claro, la promesa que le hacían a, a Iggy cuando la violentaban era te voy a hacer sentir mujer, porra, lesbiana. Parece ser que no hay posibilidad de entender la elección sexual de cada una y cada uno. Eh, esto es lo que yo propongo, eh, solamente considerar y reflexionar sobre los derechos y, y considerar que las mujeres somos siempre víctimas de esta violencia machista. Mucho más cuando en este caso como Igui llevan los tres estigmas, ser mujer, ser pobre y ser lesbiana. Obviamente que también desde este lugar nuestro, aquí, en nuestro terruño, como decimos, en nuestro pago chico, tenemos que levantar las banderas de la igualdad, de la diversidad, y, y el pedido a la reflexión que hago yo siempre para considerar estas cuestiones que nos atraviesan, ¿no? Como sociedad, digo, porque, eh, como dije antes, la elección sexual es eso, es una elección. Todas las personas tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad como elijamos y no puede ser que todavía siga habiendo estos, este, estos personajes que intentan más allá de eh, ocuparse, de doblegar nuestros cuerpos, también nuestra sexualidad. Así que ese es mi mensaje de hoy para que entre todas y entre todos reflexionemos y que para de una vez por, to por todas podamos hacer el cambio, porque si no parece ser que, que seguimos involucionando, que vamos para atrás. Sí. Eh, sí. Te escucho. Definitivamente, Mari, parece eh, una involución. Y la reflexión sí. es eh, profundísima, sobre todo cuando uno piensa en el mundo de la justicia, en donde cualquier persona que sepa leer debería estar al tanto ya de las requisitorias eh, que ponemos día a día en la calle y en, en, en, de todas formas, ¿no?, cuando la elección del sexo o de la que se tratase es irrespetada, y no solo irrespetada, sino también agredida por otra parte de la sociedad. Sí, la verdad que es lamentable, porque esta historia de Iggy, tan personal, porque sin duda que es una persona, una persona que viene siendo abusada y violentada desde, desde su niñez, eh, pero lamentablemente la historia de Iggy es una más, de las tantas que por ahí no se hacen públicas ni conocidas. Y en este momento lo urgente es que Iggy consiga salir de un presente continuo de pesadilla. Y para eso, bueno, habrá que confiar en, en, en la doctora que ha tomado su caso en forma absolutamente gratuita, porque la doctora María Raquel Hermida eh, es referente de una, de una organización que se llama Red de Contención, está compuesta por profesionales que trabajan en esta problemática, asesoran, acompañan, eh, y se han hecho cargo de, de esta situación de Iggy, obviamente que de forma absolutamente gratuita, porque, como dije, Iggy es una mujer pobre, eh, pero digo que esto es un caso testigo, es uno de tantos casos que ocurren habitualmente, y es lo que tenemos que empezar a desandar es lo que tenemos que empezar a pensar eh, en esta, qué sociedad, qué tipo de sociedad queremos, porque esto no puede seguir eh, como está. Digo, hay que, más allá de la justicia, que tiene que ser la ordenadora de todo esto y tiene que poner este, un, un fin a estas cuestiones, porque, como te decía, el caso que está plagado de irregularidades... Eh, un caso más, ¿no? Plagado un, es de un caso más, claro, pero no han sido llamados los... Lo, lo, los demás componentes de esta patota eh, no se han periciado las, las prendas que llevaba ahí en ese momento cuando fue eh, atacada y, y abusada eh, o sea obviamente la justicia no se ocupó de este caso como no se ocupa de los de tantos pero bueno lo ponemos así como un caso testigo para empezar a reflexionar qué nos pasa como sociedad ¿no es cierto? Porque las personas que realmente queremos la igualdad y la equidad en esta sociedad, en donde vivimos y donde viven nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras nietas, nuestros nietos, eh, queremos evolucionar con esto y, y esto tiene que ser parte de todas y todos. Queda todos entonces. Que Queda entonces la profunda reflexión y quedamos todos a la espera de que salga de todo esto algo positivo. Será seguramente este, un resultado del esfuerzo y de la movilización de estos colectivos sociales. Mari Servino, gracias por tu columna, vas a estar todas las semanas en Radiocracia con tu columna de género, y por supuesto, ya estamos elaborando esa reflexión que hace falta para llegar el día de mañana a tener una sociedad mejor, en donde eh, nos demos cuenta que el derecho de los pobres y de las mujeres es el derecho de todos. Por supuesto. Gracias, gracias. Mari. Hasta la próxima. Hasta